Grandes y buenos días, gusto saludarlos a todos ustedes. Bienvenidos al 101.5. Estamos aquí nuevamente haciendo. ¿Qué estamos haciendo acá? Haciendo País Lobo Radio. Ah, por cierto, la voz de Claudio Salazaray. Vinimos acá a, a contar noticias un rato. Ah, ya, ok, me, me, me madrugo con. Claro. ¿Cómo están? A... Buenos días, ¿cómo les va? ¿Le va bien? Sí, sí te... con bueno, ánimo, tiene que ser.、Bueno. Esa es la mejor, especialmente a la Berta. Claro, saludos Berta que está. Berta, ¿eh? reponte nomás. Do, dos p a n a d o r s nomás, harta agua, mineral y con、claro. f e no va. Con f e no va. <risa> ¿eh? Si esto va a tú, pasar de aquí tú, al mediodía, va a estar bien. Tú bien ahí, ¿ah? ¿eh? Tú bien tú ahí, ¿ah? s p a d a fuerte en la espalda. <risa> ¿Repasamos cómo se nos viene el pronóstico del tiempo para este día? Sí, por supuesto, inmediatamente le vamos a contar que hay menos dos grados de temperatura. Puede que la sensación térmica sea un poquito mayor y que no haya tanto, tanto frío. Pero, bueno, eso es lo, lo, lo que nosotros vemos, p e r o esto es el promedio que hay en la provincia. Menos dos grados, vientos de cero a siete kilómetros por hora, 34% de nubes cubren los cielos de la provincia, probabilidades de trueno, ninguna humedad relativa, 100%. Máxima para el día de hoy, nueve grados, temperatura que se va a registrar entre las nueve y las diecisiete horas. No hay chubascos, y a medida que transcurra la jornada, El cielo se va a despejar. Es el pronóstico para el día de hoy, máxima nueve sin lluvias. Muy bien, ahí está entonces el detalle del pronóstico del tiempo. Y nosotros ahora vamos a revisar los titulares para la presente edición. Padres y apoderados del Instituto Comercial de Osorno realizaron una reunión extraordinaria. Entregan sillas de ruedas a pacientes de Puerto Octay. Más de 104 millones de pesos se entregó casi no solo Sorno a la región. Volcamiento, producto de la escarcha, deja lesionado de carácter leve. Hombre en estado de ebriedad agrede a su conviviente. Lo contábamos: un motor de minibús se inflamó en servicentro de Osorno. Carineros de Osorno comienza campaña contra los mal estacionados. Invitan a participar d e primer encuentro empresarial Osorno 2011. Sujetos en Bauca Osornino s recolectando dinero para el departamento de aseo de la ciudad. En Día Regional de la Tradición en Puerto Montt festejaron bomberos insignes. p e d i d o sorno detiene faenamiento clandestino en ovejería luego de denuncia anónima. Esto y más a la vuelta de comerciales. <risa> Los mensajes que tenemos en cuanto a publicidad son subliminales, así que usted no l o va a escuchar <risa> directamente así como, como todos los otros. Tiene que poner mucha atención porque están saliendo así muy despacito. Claro, muy, d e s p a c i o Lo que no va a salir despacio es un servicio de utilidad pública. que nosotros, Prácticamente esto no es noticia, pero puede llegar a serlo. ¿Quién, ¿Quién lo sabe? Bueno, no, nos pidieron del Centro General de Padres Apoderados de ICO, del Instituto de Comercial de Osorno. ¿Ya? a q u e Que un comunicado, esto es una. Tal, tal como nos llegó, acá aquí no, no hemos. A ver, o hay ni una letra、aquí. Cuéntelo, cuéntelo. La directiva del Centro General de Padres y Apoderados del Instituto Comercial Dos o r n o en conjunto con la dirección del establecimiento, se permite informar a los padres y apoderados lo siguiente. Primero. ¿Qué cosa? De acuerdo a lo señalado por la máxima autoridad de la comuna Dos e o r n o s se mantiene la fecha del periodo de vacaciones de invierno. ¿Cuál sería? No sé. Ah, se mantiene. Se mantiene. Okay. Segundo, que existe preocupación en nuestra comunidad escolar en tomar todas las medidas necesarias tendientes a dar cumplimiento con el proceso educativo de los estudiantes. Están preocupados.、Uh -huh. Por lo anterior, se cita reunión extraordinaria. ¿Para cuándo? A la directiva de cada curso para el día martes 5 de julio a las 18.30、ah, horas. ¿Para hoy? A las 18.30. Muy bien, pidan permiso en el trabajo. Sí, en y las, las directivas. En la sala multiuso del establecimiento. Reiterar que es solamente las directivas de cada curso. Así es. La reunión es hoy a las 6.30 de la tarde. Oportunidad en que se i n f o r m a r á respecto a la situación actual del Instituto Comercial de Osorno. Firma esto la directiva del Centro General de Padres, Instituto Comercial de Osorno. Muy bien. Oiga, y estamos a 22 minutos de las 8 de la mañana. Antonio Rojas está en la sintonía. Saludos para él. Anda entregando pancito, dijo.、Ah, por eso los vidrios empañados por dentro. No、Así、se piense mal. No se piense mal. Este no, dijo el auto rojo, ya es pasado. Saludos para el Toño, entonces, que está en la sintonía. El escombro, le dicen ahora. Le cambiaron apodo. Ya, vamos con las informaciones. Para mejorar la calidad de vida de los pacientes discapacitados que se atienden en el hospital de Puerto Octay, se les entregaron nuevas sillas de rueda s a cuatro de ellos, las que cambiarán de importante manera su vida y la de sus familias o cuidadores. Los beneficiarios corresponden a pacientes de Puerto Octay que presentan una serie de, de patologías que les impiden movilizarse por sus propios medios, por los que dependen permanentemente de otras personas para desplazarse. Se trata de patologías que van desde la parálisis cerebral a la fractura de columna vertebral y la poliomielitis, por lo que este aporte significa un importante cambio en su condición. Para el director del Servicio Saludos Sorno, Nuestro amigo personal, Marcelo Larrondo. El este, cielo. Tipo, este tipo de acciones es parte de la búsqueda de llegar directamente a los usuarios con más que la atención. Dice, comillas, es intentar aportar a su recuperación o mejora en su calidad de vida con elementos que le servirán más allá de lo relacionado directamente con salud. Bien, me parece positiva información. Veinte solo n s minutos que no se s t á n separando de las ocho de la mañana. Oiga, ¿qué cantidad de plata? ¿Qué haría usted con ciento cuatro millones de pesos, por ejemplo? Me compro una radio. ¿Sí? <risa> una radio para usted solo. Para mí solo. Para transmitir todo el día. Claro, para mí y mi familia. s e lo pregunto porque más de ciento cuatro millones de pesos entregó Casino Sol. Osorno a la región. Buena cantidad, d ¿no? Sí, esto nos cuenta el periodista Patricio Orellana. Nos dice que un total de doscientos trescientos veinte mil dos cincuenta tres y dólares, o sea, más de ciento cuatro millones de pesos, es lo que generó casi no solo o Sorno en concepto de impuesto específico al juego, m o n t o que será repartido en partes iguales entre el gobierno regional y la ilustre municipalidad de Osorno. Ah, yo pensé que los habitantes de Osorno. Y que servirá de estímulo para diversas iniciativas de desarrollo regional y local. Este es uno de los principales aspectos a destacar. En el último informe de la Superintendencia de Casinos de Juego revelado recientemente, con datos correspondientes a lo acontecido en el mercado de casinos durante mayo. Ya, bien, pues. Bien ahí, í e h Y bueno, continuamos, nos informa Tatiana Aguilar. Este domingo, en horas de la mañana de ayer y producto de la escarcha, un vehículo particular. Marca Station v a g o n Patente CS8863, que se desplazaba por la ruta 215, esta que une Osorno con Puyehue, volcó sorpresivamente, según lo indicado por personal de carabineros del r a t é n Eleuterio Ramírez, quien llegaron al lugar del accidente que se registró a la altura del kilómetro 19 de la ruta antes mencionada, en el sector denominado Aguas Buenas. En el vehículo viajaba un grupo familiar compuesto por ocho personas. Que lo hacían en dirección de Poniente Oriente hacia la comuna de Entre Lagos. El conductor del vehículo, identificado como Juan Evaristo Vera Álvarez, de 30 años, indicó a personal policial que, producto de la escarcha, al tratar de disminuir la velocidad del vehículo, perdió el control del móvil volcándose al costado izquierdo de la vía. Tras el accidente quedaron lesionados Ruth Vera Álvarez, de 43 años, y la menor de 6 años, Bárbara Vera Godoy, quienes fueron trasladadas hasta el servicio de urgencia del Hospital Vaso de Osorno, en donde se le diagnosticaron erosión facial a Vera Álvarez, mientras que a la menor erosión de cuero cabelludo, ambas de carácter leve. Los antecedentes, obviamente, fueron recopilados por carabineros y puestos a disposición del segundo juzgado de policía local. Son las siete de la mañana, cuarenta y dos minutos. siete cuarenta y dos minutos. Y lo próximo, una lamentable información: hombre más cocido que Poto de Guagua agrede <risa> a su conviviente. También nos informa Tatiana Aguilar, personal de Carabineros. De servicio e l Retorno de Vejería debió constituirse en calle Santa Claudia, en el sector alto, para verificar una denuncia por violencia i n t r a f a m i l i a r también conocida como BIF. Al llegar al lugar, se entrevistó con una mujer de unos 40 años, identificada con las iniciales como ERVG, que i n i n d i c ó que a su domicilio llegó su conviviente en estado de ebriedad, procediendo a descansar en su dormitorio, el cual, horas más tarde, se levantó y comenzó a agredirla. Se Levantó con los motos. Ya, claro,、no. andaba de maleta. El hombre habría comenzado a insultarla en primera instancia con palabras groseras y altaneras. Mira, mira el roto, mira. Para después recibir un golpe de puño en su rostro y una patada en su codo izquierdo.、Uh. A raíz de lo anterior, tanto la víctima como el detenido fueron trasladados hasta el hospital base con la finalidad de constatar lesiones en donde la mujer. Se le diagnosticaron contusión labio derecho, contusión erosiva simple del codo, mientras que e l imputado se le diagnosticó etilismo agudo en regresión, o sea, se le、uh. estaba pasando, <ríe> sin lesiones traumáticas. El imputado fue identificado con las iniciales LAAC de 39 años, quien el día de ayer pasó control de la detención correspondiente en el Tribunal de Garantía de Osorno. 16 solo minutos que nos separan de las 8 de la mañana. Oye, y Tatiana Aguilar siguió trabajando porque nosotros dimos esta información. Motor de minibús se inflamó en Servicentro de Osorno, pero no conforme con todo lo que nosotros habíamos entregado a modo de información. Tatiana buscó el detalle y ahí está. En hora de la mañana de ayer, una emergencia se registró en calle Ramírez con Pérez, en el servicentro Petrobras, ubicado en e s e lugar, en donde un minibús de recorrido Osorno San Juan de la Costa sufrió la inflamación del motor. Los hechos habrían ocurrido tras un desperfecto en el sistema eléctrico de la calefacción del minibús de la empresa Florencia. El móvil quedó. Con daños menores en su estructura en la parte delantera del vehículo. Cabe destacar que a la hora del incidente el minibús no llevaba pasajeros. A la emergencia, además, concurrieron voluntarios de la segunda y quinta compañía de bomberos. Y usted, que es conductor, que busca lugares donde estacionarse, Tenga mucha precaución porque desde ahora comienza una severa fiscalización, una campaña contra aquellos mal estacionados, los mal ubicados. <risa> Ubícate. No te metas en cualquier lado. ¿Ah? Aprende a. Tremendo no estacionar y ahí estás. No te metas ¿Ah? en cualquier lado. Aprende、claro. donde no debes meterte. Después te vas a ver en problemas. Dice es algo a mí. Bueno, el Cravinero dos Sorno comienza durante estos próximos días una campaña educativa en lo que se refiere a los estacionamientos vehiculares indebidos. Así lo llaman ellos. Pero es educativa, no, no, va, no va Toda, a cursar infracción. Todavía. En las principales vías de la ciudad, acción que tendrá un periodo acotado de tiempo y que dará paso a infracciones a los conductores que sean sorprendidos mal estacionados. Como lo informó a este medio. A mi persona y a todos ustedes, esperamos su visita del sargento de la primera c o m i s a r í a Salomé n r i g u e l a anda en campaña. ¿Ah, va a venir el sargento? Sí, dice que en cualquier momento、okay. de la semana se nos aparece por acá. Yo lo vi mal estacionado e l sargento el d a Cabe destacar que se tendrá especial cuidado en este periodo a los vehículos estacionados a un costado de grifos. Ya. Cercanos a esquinas. Claro, donde está la línea amarilla y pen,、eh, pintada la s a l i d a p s a salida, salida de vehículos. Ya. De iglesias. Ah, como de, acá en, en Plazuela y un gay. Se lo preguntamos, ¿eh? conversamos. El audio está ahí de la entrevista completa. No la podemos dar porque es de otra radio. Ya. O que se encuentren sobre la Berma o ocupando lugares destinados a minusválidos. Ya. Hay algunas cosas, nos dio harto detallito que la verdad que uno de repente se lo olvida después de llevar muchos años con la licencia en el bolsillo. ¿eh? Pero que lo de la iglesia, por ejemplo,、claro. es un tema. Lo otro sobre los pasos peatonales, si se puede estacionarse en doble fila, qué se refiere detenerse, la diferencia entre detenerse y estacionarse. ¿A cuántos metros de la esquina? Oiga, esto no es menor. Le preguntamos cuánto duraba la campaña educativa. Nos dijo que duraba alrededor de dos semanas, quince días. Luego empiezan a sacar parte y, la, y los partes se calculan en UTM. Si bien、claro. no tenía el, el registro, nos dijo que iba entre u n a a 1,5 UTM, la、no, más básica. No he sacado la cuenta todavía, le dije. Pero.、Uno、está bordeando más o menos por ahí, más o menos. Sería más o menos harto. Mire, la UTM está como en 37, 38 mil pesos. De 1 a 5, dijo, UTM. Imagínese cuánto podría hacer por, por buscar、eh, un lugar donde estacionarse. De repente también consultamos sobre la responsabilidad de los parquímetros. Ya. Y dijo que en la práctica ellos no tienen mucho. Ahora, si el parquímetro le cobra en un lugar donde no se debe estacionar, bueno, ahí es un problema. Ahora tema de la le、empresa. pregunto, con respecto a los parquímetros,、eh, ¿simplemente hacen su labor de, de cobrar por el lugar donde te está estacionando o también pueden.?、Eh... También les corresponde a ellos proteger el vehículo. No, solamente ¿no? te cobran el espacio físico. No, o sea, no están ni ahí que te quebren un que, v i d r i o y que te roban. Es que ese es un tema, porque pasaría lo mismo que los estacionamientos de, de supermercados. ¿Le dio frío? Sí, sí me dio frío. Tengo q u tener、ya. cuidado que la sequita no se vea el logo. Sería, sería, como, <risa> <risa> sería como lo mismo de, de los supermercados, dices tú. Pero claro, los s u e r m e r c a d o s s n e s p o n l e s d e Claro, porque e s t á dentro de su recinto. Ahora,、claro. eh, ¿ha habido discusión con respecto a aquello? Oiga, es. Eh, tenemos auto que corre, por si acaso. ¿eh? En Purranque, alguien nos decía: hay un vehículo con un logo de País Lobo. Efectivamente, tenemos un, un auto que corre los fines de semana, que tiene el logo País Lobo. Sí. Sí. ¿Mira? Ahí le vamos a mostrar la fotito.、Miren、Me acordé cosa, ahora. ¿Cómo se auto... llama? Se llama h e r v i j No es este nuevo auto que, que sacó una, una nueva empresa que por acá lo tenía, que tiene piloto automático. Sí, sí, que en ratos también este tiene piloto automático. Conserva la distancia, acelera, frena. Oiga, un nuevo modelo, ¿ah? ¿eh? Que, que ya pronto va a salir al mercado. Usted deja el piloto automático y, queda, y quita acá. Va a cometer menos errores que usted. Así es. No, no, no digo que tú, ¿ah? ¿eh? Claro. Digo que usted generalizaba. En, en términos generales. Claro, estamos a 11 ya de las 8 de la mañana. Sí, comerciante y vecino de Osorno. Ya. a todo Claudio y a todos ustedes también, en fieles auditores, se han visto sorprendidos de la visita de un supuesto representante de los trabajadores de Aseo y Hornato de la municipalidad de Osorno, que le solicita s una colaboración voluntaria para ayudarlos a costear los gastos de aniversario de su sección. Esto es como el cuento El Tío. Consultada la municipalidad por este personaje que está hablando,、ya. Negaron que trabajadores propios. u... O sus contratistas estén autorizados a realizar dichas campañas informales de recolección de dinero o solicitar ayudas a la comunidad, estableciendo además que no es la primera vez que inescrupulosos utilizan este tipo de artimaña s para embaucar a los solidarios o soninos. Según lo relatado por una de las víctimas, a su oficina llegó un joven no mayor de treinta años, bien vestido, detenido informal, quien presentó una especie de carta con. Un timbre que ponía en su tipografía las pertenecientes al departamento de aseo. La denuncia y la investigación fue r e m i t i d o a los entes pertinentes. Nosotros en www.paillob.cl tenemos el papelito, le sacamos una fotografía ¿Ya? del papelito en cuestión. Consultamos, conversamos ayer con Marcia, conversamos con un funcionario de la municipalidad también y nos dijo que ellos, en, la, en términos generales, no están autorizados, les parecía bastante extraño. Conversamos con las policías y nos dijeron que no era la primera vez que alguien salía a pedir dinero. En nombre de alguna institución. Hace un tiempo atrás lo recordamos, andaba un sujeto、eh, que simulaba ser funcionario contratista de, de SAL y、no. andaba, según él, ofreciendo trabajo y, por cierto, cobraba una cuota para, para, para el proceso de,、claro. de, de llenar las fichas de postulación al cargo. Claro, mucho entre cuidado. Fo entre fotocopia y todo se leían como 25 mil pesos. Claro, ahora mucho cuidado porque también、eh, era bastante estudiado el delito que este sujeto cometía en el sentido de que por los montos que, que se le acusaba no, no era、eh, sujeto a ser、eh, detenido, más bien era citado a un juicio y bla, bla, bla, corto y al final q u e d a a en la calle igual. Entonces era como, como unos montos bajos. Pero igual sumaba muchísimas víctimas y allí se hacía una buena cantidad, lucraba con la ingenuidad de la gente. Así, así que a tener cuidado, esperamos el día de hoy tomar un contacto con el alcalde y hoy conversamos, como decíamos, con m a r c i para ver mayores detalles. Esto no quita en todo caso que algún trabajador por ahí se a r r a n c a con los tarros, pero tenía mucho la figura de hacer un embauque y así también nos, nos dijeron las autoridades que lo más probable era un embauque. Así que tener cuidado, especialmente en el centro. Solo ocho minutos nos Se están e separando de las ocho de la mañana. En Día Regional de la Tradición en Puerto Montt, festejaron bomberos insignes. Sí, información que nos llega de nuestro amigo personal David Muñoz. Un saludo para él y su familia. El osornino Miguel Rosas Añasco y el rionegrino Oscar h a l Estuvieron entre los 11 voluntarios quienes, al cumplir 50 años de servicio en la institución, recibieron la distinción de bomberos insignes en el acto regional realizado el fin de semana, como digo, de la celebración del Día de la Tradición 2011 en Puerto Montt. Mientras que en la ocasión recibieron una distinción especial, un total de 59 voluntarios que ya cumplieron más de 5 décadas en el cuerpo bombero de la zona, 16 de ellos de la provincia de Osorno, 29 de la provincia de Yanquihue y 6 de la provincia de Chiloé. La delegación de la provincia de Osorno fue encabezada por el presidente Nazario Soto Martínez, sino e d conformada por voluntarios、e、insignes de Osorno, Rionero, Riachuelo y Corte Alto. Igual destacó la presencia del s u b i n t e n d e n t e de Osorno, Rafael Caguac Aleguanji, quien forma parte de los voluntarios que cumplieron más de c c i n u e n t años a en la institución. Un saludo para ellos. La nota completa, fotografía y todo ello, usted lo puede encontrar en w w w p a i s l o b o c l Los primos están destofados hoy día, ¿eh? <risa> ¿Están llamando inmediatamente? De ¿eh? carne me c h a d a esta noche en los perros. No, pero yo le contaré el detalle porque de, de esta situación, e la nota formal y la nota informal también le vamos a encharcar algunos detalles. Mire, en hora de la tarde e s t e lunes, una denuncia al FON o 134 del apellido Sorno informaba al personal policial en que en un domicilio del sector de ovejería se estaba realizando un faenamiento clandestino, el cual minutos después generó la detención de un hombre y la destrucción, mire, de unos 200 kilos de carne. Según lo he informado hasta el momento, un sujeto de unos c u años r e n t a a y dos compró, como era su costumbre, un animal de unos trescientos kilos en una feria de la ciudad. A ver, espérame un poquito. ¿Aló? ¿Sí? De, pero, de, ¿Para a quién? quiere? Tienes que llamar al 237440. Ya, nosotros le vamos a contar, porque estábamos hablando, bueno, Cristian, por teléfono, yo también. Sí, no, sí, corté la noticia en la mitad porque Amiga, yo insistía, pensé que era grave. ¿Y eran los primos? <risa> ya, espera un poquito. Si no, la gente dice: Mira, cortó la información en la mitad. Ya, espera、sí, u e poquito.、No. Este sujeto, 42 años, tenía la costumbre de ir a la feria y comprar en forma total y absolutamente legal. Animales. Luego lo llevaba a su casa para faenarlo al interior de su domicilio, una dependencia de unos 3 por 4 metros con la intención de vender la c a r n e a sus vecinos y habitantes del sector. En este caso, el animal vacuno de unos 350 kilos, al cual pretendía sacarle unos 200 en carne. Oiga, a s a b e q u e Vimos ahí cómo lo hacía, lo hacía en la tierra. Hay una fotografía entre www.parilob.cl. A lo mejor no tiene mala intención, no sé qué pensar, pero la verdad, la verdad, es que las condiciones de insalubridad eran mayores. Por eso la fiscalía dispuso la presencia de la autoridad sanitaria y del SAC. Y luego, como podrán ver en la fotografía en w w w p a i l o c l decidieron finalmente y obviamente destruir la carne en el vertedero local. Hoy día iremos a conversar detalles sobre esto. Si es costumbre ir a comprar animales y después irlo a faenarlo a la casa.、Ven. Oye, los primos estaban invitando a carne mechada y un asado al palo. <risas> chiquillo de, de las carnes, ¿ah? ¿eh? Eh, cuando se refiere, estaba hablando del. Está cediendo a los chicos de la de la PDI. <risa> Salud para ellos. Oye, tenemos llamado. Tenemos llamado a、eh? Sí, tenemos a l g u i e n ahí en la línea. ¿A quién tenemos en la línea? ¿Sí? ¡Aló! ¡Aló! ¿Sí? sí, buenos días. Buenos días. Hola. Básle un poquito a la radio, sí, por favor, para que no ¿Cómo? se acople. Sí, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí habla Mauricio.、Hola. En la v i d a de su hija. ¡Ah! En la viva de su hija. ¿Cómo estamos? ¿Ah? Este es un programa familiar ahora. a c o e s Mauricio? Pero,、eh, Este es el amigo, el amigo el Ah, amigo. ¿y el otro qué es entonces? El amigo quería, con ventaja. Perdón. Quería, quería mandarme un saludo a mí mismo. <risa> ah, oye. Bien, ¿ah? ¿Qué s tu nadie caso? a h llama para mandarme un saludo, así que ahora v y a l l a m a o p a a mandar un saludo mí. Ya, bien, Mauricio. Mauricio, ¿cuál es tu apellido? Mauricio g u l Mauricio g u l g u l Saludos para ti, Mauricio. Y ¿eh? Para tu, tu papá, parte, el señor g u l Saludos para mí, gracias, gracias. Bien. n u s t e Los chicos aquí me quieren cantar una canción. A ver. A ver. -ate Atención, por favor, aquí va. Madrid. No, no funcionó. No, no, no, no. Están, no están con el tono hoy.、Ah, sí. ya, sigue participando. Esto es talento chileno.、Sí. ¿eh? No, esto está lento.、Ah, apoyo, apoyo a los compañeros que están en toma. Ah, ya, bueno.、Pues. una educación mejor, de calidad. ¿En qué curso estás tú, Mauricio? ¿Cómo? ¿En qué curso estás tú? En tercero medio. Ya. Bien, pues. Saludos para todos los chiquillos allá, los compañeros de curso, para Yinky también, n e h Vale, gracias. Listo, que está muy bien. Chau. chau. Colegio de Creación. Ahí está, pues. ¿eh? Este ciclo d a n de alta este año ya, sí. Sí, sí. Se, sí. se nota ya más recuperado. Sí, ¿eh? está bien. Sí, qué bueno, ¿eh? me alegro por él. ¿Qué le habrá pasado en su carita? Ya era hora ya. ¿eh? <risa> <risa> Oiga, vamos a hacer un breve corte publicitario mientras coordinamos lo del asado y, <risa> y estamos de vuelta. Me estaban reclamando. Me dijeron, oye, ¿qué pasa, hombre? ¿No han hablado del partido? Yo le dije, ¿a qué hora no sintonizaste? <risa> 7.30, más o menos. Ahí está tu problema, por l e s Comenzamos s a á c a t e la caña de encima, a a n d a con toda la barra puesta. Mejor prepara el quincho que estamos todos. ¿eh? Claro, ¿eh? <risa> vamos, tú querías partido, ahora te vamos a dar partido. Pa, pa, pa. Vamos a hacer un breve.、Partido. Saludos a los chicos del Colegio de Creación. Sí, saludos para ellos. ¿eh? Vamos a hacer un breve partido. Perdón, un breve. <risa> bueno, vamos Hoy、avanzar. día estoy hablando claro y el que se enreda es tú. Bueno, es que hoy día... Bueno, llegué... bueno, bueno, bueno. Bueno, hoy día llegué con la mentalidad de hacer el programa de estilo tuyo.、Ya. Oye, no, vamos a partir e l programa por la mitad. <risa> vamos a un corte. Vamos inmediatamente con una cosa que se nos olvidó Claudio en la, en, en la vuelta pasada. Y ya vamos a hablar de fútbol, pero vamos a tratar de colocarnos ¿Ya? al día con las cosas que se nos quedaron atrás. Ok, perfecto. Primero, las condiciones de las rutas que nos entrega la Prefectura Provincial lo teníamos muy temprano y se nos olvidó. Ruta 5 Sur, Osorno Puerto Montt, r a n s i t a b l e Ruta 5 Norte, Osorno Valdía, transitable. Ruta 215, Ruta Internacional, transitable hasta el kilómetro 75. Ruta U22, Juan, San, San Juan de la c o s t a de Indigo, transitable. En un segundito estoy bajando el informe. Ruta、okay. U40 Bahía Mansa, transitable.、Yeah. Eh, uh -huh. Hay que tener especial cuidado, nos dicen en el kilómetro 5 del sector Curaco. Ruta U55 Puerto Octay, transitable. Ruta U99 Las Cascadas, transitable.、Eh, dice que se encuentra transitable en el kilómetro 14, que una de las cascadas con encenada por la construcción del puente El Abanico, vía de acceso al sector encenada por la ciudad de Puerto Varas. Se pide que se dé la vuelta por allá. Ruta U72, Riachuelo, transitable. Ruta U16, Trumado, transitable. Ruta U91, sector Rupanco, transitable. Dice,、eh, se encuentra trabajando personal de viabilidad en el kilómetro 52. Eso es、eh, las condiciones de la ruta de la provincia, la s más importante, s obviamente. Informaciones de último minuto que estamos actualizando. No de último minuto, sino que estamos actualizándolas nosotros. No tenemos mayores detalles de lo que conocíamos el día de ayer.、Eh, no hemos hecho nota. Esperamos el día de hoy tener mayores antecedentes porque a eso de las nueve de la mañana del día de ayer、eh, falleció Ingrid Janet Relman Soto, de 31 años, al interior de su vivienda en la comuna de Puyehue.、Eh, en circunstancias bastante particulares porque fue encontrada, al parecer, fallecimientos causas naturales en el interior de su baño. Vamos a, a ver si podemos regalar mayores antecedentes de aquello. También,、eh, Hay otro hecho también indeterminado de fallecimiento de don. Esto es. Tengo un segundito, ¿eh? Para que no me h a y perdido. Germán、eh, Jube, en el Salud Mental, ahí no se encuentra en el Salud Mental, falleció un Juan Carlos Burgo Garcés, 45 años, en materia de investigación. Y hay también en el r e t é n del Lutero de Don Ramírez, hay una persona d t e n i d a por p o r t e ilegal de arma de fuego. Generalmente. En、estos n e casos se trata de gente que tiene los permisos, pero se le ocurren darlo s trayendo en el vehículo, el, el, el, la escopeta, que se yo, para cazar. Y esto s está n restringido s e n espacio s físico. s Detalles, todavía n o conocemos de lo que hubo ayer.、Eh, tú dabas cuenta de un atropello en la esquina de Mata con m a q u e n a Mata con m a q u e n a sí, efectivamente. Un adolescente de más o menos 15 años. Se hablaba, había sido p a s a d a a llevar, al parecer, con lesiones menos graves、eh, hasta el Hospital b a s i o Osorno. Y eso eran como las. c ó m o quieran, era como las seis de la tarde o más tarde, e ¿no? era? e s t o y como perdido, Laura? hora que era. Como c i n 5 y media, 5.30、sí, más o、sí, menos. Sí, más o menos era bueno. p r o x i m a d a m e n t e Por ese horario. ¿Tienes algo más que acotar, amigo c l a u d i Esas eran las, las cosas que se me habían quedado afuera. La verdad que no, en cuanto a noticias、eh, netamente locales. Sí, hay mucho、eh, nacional e internacional de, de qué hablar. Y obviamente lo que ha sido tema comenzó ya hace algunos días y lo sigue siendo. Es el tema futbolístico por estos días que se está hablando muchísimo de los partidos deslucidos de la Copa América, de la falta de goles,、sí. de, de grandes nombres como Neymar, como Messi, el mismo Alexis Sánchez, que se esperaba muchísimo más por todas estas figuras, pero a lo mejor el mismo hecho de esperar tanto es que de repente se, se tiende a como que、eh, se encuentra una. Una participación un tanto deslucida. Mira, yo creo que es, es el miedo a fracasar que hace que los jugadores, el equipo en su conjunto y también el técnico, tomen、eh, demasiadas precauciones para que no l e metan goles más allá de proponerse meterlo. Ahora, ahora, otra cosa, también lo decían algunos futbolistas que también tiene, tiene que ser un poco el tema del debut, la, la presión que hay en el primer partido. De allí, como que pero, pero, se analiza el hecho de que sea un poco deslucido. Lo, pero por eso te digo, se toman demasiado, demasiado recuerdo para que no, no metan. O sea, para que no les metan goles. Lo otro que se me quedaba, disculpa, Claudio, que te corte el, el tema del deporte, pero no es menor.、Eh, el alcalde se reunió ayer con la Federación de Estudiantes Secundarios de Osor, ¿no? Ya. Y les pidió, les propuso más bien también,、eh, que retomen la s clase s los cuartos medios. ¿Ah? Que esa, esos cursos los retomen porque son los más afectados. ¿Ah? Tienen que cerrar el año, tienen que pre prepararse para la PCU y con todo lo que significa. Yo creo que es como la medida más juiciosa. ¿eh? La medida、maneras. más juiciosa. O sea, hay que, hay que pensar que los chicos no pueden perder el año. Lo de tercero tal vez se pueden dar el lujo. Pero los de cuarto no, hay、además、mucha hay, plata invertida. Además, que hay una serie de, de ritos, ceremonias a fin de año para los cuartos medios que también v i e n e a mermar la cantidad de días de, de clase, entonces hay que tener mucha precaución con aquello, sobre todo que se viene la PSU, todo el tema de la preparación, inscripción, licenciatura,、eh, una, una serie de actividades que, que marcan el año para los cuartos medios. El que nos daba pie con bola ayer era Vidal. Conoce usted gente que le pone muchas ganas, pero que al final se le pasan la s hormona. s Vidal andaba, pero dando jugo ayer en el partido. Ah, Si quiere molestar a un compañero, dígale, a, ¿cómo andás, Vidal, hombre? Oiga, si no es por el gol, la verdad que、y、hubiera me... cerrado un, un partido、pero、discreto, para... discretísimo. ¿Otro que anduvo, pero la vio negra fue? Vos señor, claro. Dios, que llegaba a la esquina, estaba ya pegado en la orilla, estaba casi prácticamente amarrado, abrazado con el guardalínea, todo. Todas las pelotas que llegaban, llegaban tarde porque estaba tan pegado a la línea que sus compañeros le daban algún、eh, cambio de, de lado cuando querían atacar por, el, por su costado izquierdo. Y él estaba muy, muy pegado a la línea. No sé si era esa la idea, pero estaba muy pegado a la línea. Oiga, y hay que esperar 48 horas para ver el tema de, de Matías Fernández. Puede estar lesionado, un desgarro por ahí. Sí, Matías tampoco estuvo de, de, de lo mejor. Es que lo otro es que, no... si bien、eh, Chile jugaba, jugaba, era como los bailarines, ¿no?、Eh? Le mostraba los puños, saltaba, ven para acá, que te muestro acá, pero en la práctica no pegaba n i n g ú n Uno, fue como un chiste. Hasta el minuto 41, cuando el otro llegó, le dio un solo combo y n o metieron el gol. Por decirlo de alguna forma, porque bailó, se pasaba n la gente, cachaña, llegaban y nada. ¿Y qué, qué significó el gol、eh, de México en tu persona? ¿Te mermó un poco el ánimo hacia nuestro seleccionado nacional? Sí, pero por supuesto, a todos n o no... estábamos ahí viéndolo con mi hijo, mi señora también, la guagua. La guagua, ya. La guagua, incluso comiéndose el c o n t r o l r e m o t o Y todos viendo el partido, y en la práctica también decían, ¡ay! Pero tontones, o sea, estamos todo el rato, no nos generábamos. Y es que era una, una costumbre que yo la llamo, discúlpenme con, con todo lo que significó para nosotros como deportista, Carlos Caselli, pero esa manía del chileno de meterse hasta adentro con la pelota, porque no le tirábamos al arco.、Claro. Y el único que le tiraba era Medel, que、y、tenía. como tres metros que tenía el arco corrido, corrido el punto o la estaba perdido, porque le tiraba y como le t i r a b a f i j a r o que al medio, en medio lo mostraban en una de las, de las cámaras y el tipo frente al arco y se lo tiraba siempre al lado. Le tenía que haber marcado el arco con un GPS a medirle. No, se tenía correo, el punto bola. Realmente tiraba a cualquier lado. Se creía Roberto Carlos. que, la, que Roberto Carlos,、eh, el famoso y uno de los mejores chuteadores de, de tiros libres, apuntaba a los. Ah, yo pensaba que era el cantante. No, no, a, apuntaba a los.、Eh, el lechero de la publicidad. Para que la pelota haga comba.、Yeah. Para que haga un, un giro. Entonces se apuntaba ahí y la pelota iba como por ahí y se giraba hacia el arco. Pero era Roberto Carlos. ¿no? Hacía un efecto, pero increíble. Sí, efectivamente. Bueno, pero eso anduvo ahí. Y bueno, mi teoría era lo que te decía、eh, temprano en la mañana: mi teoría era que todos estaban tratando de jugar por su lado, sin programarse, con puro talento, como dijo Juan Pablo Angulo, nuestro ex colaborador, salud de la distancia. En la radio, porque en, en País l u e o nos sigue ayudando. s a l u d o a la distancia. Una, dos, Perdón, tres. tres. Como tres cuadras y media de, de la distancia. Y tratando de levantar otro lado. Y. <risa> Ya.、Yeah. Y tengo que puse en medio cuando aparezco en la otra radio. Hablamos, hablamos y nos sacan al aire. Nos, no, no, no va, no va, no va. <risa> nos no volvemos puro chacoteo. Ya.、Yeah. Bueno, el cuento es que、mmm, puro talento no sirve, porque hay que organizarse. Y Paredes estuvo mirando el partido todo el rato y eso le sacó una r a d i o g r a f í a de lo que tiene que hacer, porque también. Entra y se, y se gana en buen chileno, donde tiene que ganarse, p u e ahí. Cuando una pelota de rebote. O sea, la、claro. pelota iba al arco y eso lo que tenemos que haber hecho empezar a tirarle. Y lo otro, Vidal. Llega y dice: Bueno, yo tengo que hacer lo que siempre hago, lo que, me, lo que hice en Venezuela, lo que hago en Alemania, ir en diagonal en busca del centro, producto el tiro esquina, y eso fue lo que finalmente generó el gol. ¿Te fijas? Si j aquí Si la improvisación solamente es para el j u g l e r i t o olvidémonos de improvisar, llevamos años. Tuvimos al, al, al loco b i e r s a que nos dijo: Improvisando, nada, tipo.、Ah, así que, bien, se acordaron cómo jugar y ganaron el partido. Era la sub-22, ¿ah? ¿eh? Así que serenemos las celebraciones porque el, alguno. Oye, ahora viene el partido con Uruguay el viernes. Ahora es de ¿eh? cierto. Ahora es de verdad. Ahora, ahora es de verdad. Uruguay empató con Perú. Entonces, ¿qué pasa? Uruguay está necesitado de los tres puntos y va a salir a Usted jugar. Usted sabe lo que pasa con un hombre necesitado. Ahora, otra cosa, también es no menos importante. Si Uruguay sale a jugar, a buscar el partido, a buscar el triunfo, también genera y deja espacio. Donde Chile también puede, eso de espacio, aprovecharlo y jugar mejor. Un mejor planteamiento ahí en la cancha.、Así. Gracias, z a p i t o Así、no, es, ese fue el análisis. ¿no? ¿Palma n o ganó no ayer? No sé la estadística. ¿Salía algún medio de comunicación que ganó? No, Carcuro, todavía, todavía están por ahí en archivo el. El, el primer partido. Del primer estamos hablando partido. de los relatores. Carcuro.、Eh, Carcuro Palma. Carcuro versus Palma, eh, TVN. Eh, versus Canal 13. Canal 13, el primer partido lo ganó la transmisión.、Eh, Palma. Puede, puede que gane Palma, pero no me gusta el comentario de Aldo Chapacaz. s ¿no? ¿Qué dijo Aldo? No, no, no, no es por lo que haya dicho. s i No lo que No que、no、me gusta como comentarista deportivo Aldo Chapacaz. s、claro. no. Mira, ¿sabes qué? Aquí en la vieja escuela c o n c h a la nueva, e n mi percepción. Palma, un reportaje que le leí por ahí el Dinero La Tercera, que sacó hace tres cuatro semanas atrás, explicaba un poco y fíjate que es muy autorreferente, pero、eh, el, el poco tiempo que viví en Argentina. Una de las cosas que me llamó la atención es la pasión con la que viven en el fútbol y lo otro con el humor que se lo toman también por ser serio. Un poco lo que hacemos nosotros con la s noticia. s Porque es seria la noticia, tenemos que tomarla con humor para no colocarnos tostos graves. Y una de las cosas pintorescas del relato deportivo en Argentina es que va con mucha talla. ¿eh? Uno, me acuerdo de unos comentarios que nunca se me o l v i d a d e un relator argentino la iba jugando, me acuerdo que hiciera、si、Maradona o otro argentino, porque l l o s son todos buenos. ¿Cómo la toca? ¿Cómo la juega, hermano? Sí, sí, Cristian. Y empezó, y pasó a dos jugadores. Entonces, el relator decía, que sea Carlito el jugador. Carlito, humilla, Carlito, humilla, humilla, Carlito, humilla. Ah, humillando era. Entonces, ese era como simpático. Humilla,、claro. Carlito. Entonces la tomaba Carlito, y Carlito le hacía una jugada, ah, con las, con las piernas, ahí, una bicicleta, y decía, eso, Carlito, humilla, humilla, Carlito, ah, h u m i l l a Entonces, esa j u g a r r e t a Y creo que, Debemos tener la misma edad con Palma. Palma pensaba lo mismo mientras se tomaba una cerveza y veía, decía: ¿Pero por qué nosotros tenemos que ser tan cuadrados para relatar? Y ahí viene Palma y empieza a hacer estos relatos con sobrenombre, tirándole talla al, al tipo que tira la publicidad, al árbitro, qué sé yo. Y es parte del éxito de Palma parecer el amigo que te relata el partido, muy ameno. Y en la otra v e r e d a está Carcuro, muy cuadradito, con una talla cada cuarto de hora, entre él y el Sapito. Nada、Pero no, ahora no siempre está acompañado del s a p i t o en el, en el comentario. Sí, y n Están rotando Rota. bastante. Ahora, mi comentario es que ayer Palma estuvo j u l e r <risa> o Ser、sí, súper técnico, buen chileno, estuvo j u l e r o ¿Por qué? Porque estuvo pensando en ser gracioso y en ganarle a Carcuro. Se notó, le tiró mucha talla a Aldo,、sí, Aldo Chapacase. Chapacase no supo devolverla y se producía una talla y al otro lado nadie respondía. Claro. Yo pensaba que le iban a quitar la sandía, le dijo. Y ahí quedamos. <risa> Yo también, le dijo ya para casi. Bueno, eso eran.、Eh... Se le olvidaron los sobrenombres a sobre los jugadores, a Palma, p a tontear. No sé. Se, ayer se lo vio más cuadrado que de costumbre. Eso sí. ¿eh? Gracias, z a p i t o Bueno, caramba, caramba, a <risa> El pum deportivo. <risa> pum, pum deportivo. Así、ah, nomás. Oye,、pues, la otra parte que se perdieron algunos amigos que n o llamaron, que no se levantan a las 7 de la mañana, que se levantan más tarde porque son jefe. e ¿Ah? a Como、claro. que n o llamó recién. Claro, no escucha el programa de esa hora porque todavía está. Fue que estábamos, no, pero estábamos hablando de los sobrenombres porque en lo, en lo, a la. A ¿Cómo se llama? A Vidal le dicen Celia. El Celia Punk. Alexis Sánchez, no sé cómo le eran. AS7, Niño Maravilla. Porque estamos hablando de los sobrenombres. Tú tenías varios, unos amigos tuyos, por e j e Claro,、ejemplo. claro. Estoy tratando de ver porque hay algunos que son bastante. Bastante、eh, que no se pueden decir. Bastante que no se pueden decir.、Eh, <ríe> la bandera y a n q u i Mire,、eh, r a p i d i d a mental, a yo no lo voy a explicar, oye, ¿eh? porque oye, el jefe nos dijo que no. An antes,、eh, con respecto al fútbol, ¿Qué? simplemente señalar que el director técnico de México dice que Chile, hasta el momento, es el mejor equipo del torneo. Entonces, lo que va de la Copa América.、Porque、él tenía que、el、ganar con el m e r partido. Es que tiene que decirlo.、Claro. ¿Por qué? Porque tiene que perder con el mejor equipo. Entonces también, él se también, levanta. También no, ahí, no,、eh? no, se no se perdió con cualquiera, le dijo su jefe, perdimos con el mejor. Anda. Bueno, la bandera yankee se refiere a que la clavaron hasta en la luna. Eso no lo entendí.、Tío? No lo entendió. No se la creo, no se la creo. Oiga, son las 8 de la mañana, 17 minutos. ¿Tiene algún otro apodo por ahí? Le dicen el chicle. ¿Por no, qué? No lo traga nadie. A ver, déjeme pensar quién podría ser el chicle. g o a v a r i o ¿Quién no, tiene, ¿Quién no tiene un amigo que no se ha casado, que ya es viejón ya? ¿eh? Le dicen el cortina de campo. No conoce l a a r g o l l a Aquí está el, el de tu amigo, el escombro. El escombro, donde está molesta. Sí. Pero para eso hay varios, ¿ah? ¿eh? El molestoso de siempre, el filo del sartén. ¿Por qué? Porque rompe los huevos. Ahí te vienen con más nombre. ¡El s mosquito! ¡El mosquito! <ríe> Para que deje de chupar hay que matarlo. o <ríe> q i j o del mosquito! ¿Cuántas noches estaban como el mosquito? A ver, ¿qué más? Está respondiendo el teléfono, Claudio, en este momento.、Si、usted piensa que ese no fue. No, no, Claudio, no se ha desmayado. ¿Estamos recibiendo colaboración, Claudio? Ya.、Yeah. Eh, nos llamó Patricio, arrumba al trabajo, lo saludamos, que llegue bien a destino. Ocho de la mañana, dieciocho minutos, nos decía el puente cortado, no lo pasa a nadie. Oye, ¿Ah? pero ¿escuchaste el del mosquito?、Eh, sí. O sea, no, perdón. r e p í t e l o No, no, no, no, yo sé que usted ya lo escuchó, ¿sí? pero que Claudio no e s t á a t e n t o y e decía,、eh, hay que matarlo para que deje de su par. <risa> ya, y Patricio nos dijo、eh, que tenía un amigo que le decía en el maletín de abogado. ¿Ah? ¿Cómo? Puro、así? problema, ¿no? s Puro problema. <risa> saludo a p a t r i c i a que nos está aportando también y que va rumbo al trabajo, que tenga excelente jornada. La prepisa. La, la pre prepisa. ¿Por qué? No tiene narria. Mira, ¿quién no hay algo que dice? Oye, va un matrimonio y uno halla muy buen moza a la esposa. Ya, ¿eh? Uy, estupenda mujer. Y el marido, u、uh, es feito e s p o r f e a i t o de cara. No, horrible, g u weóncito, qué sé yo. A eso le dicen el preso flaco. ¿Por qué? Le queda grande la esposa. <risa> <risa> vamos, preso flaco. <risa> Hay un amigo que le vamos a colocar el rueda de tren. El rueda de tren. Da vuelta, da vuelta, se calienta y no pincha. Qué <risa>、sí, buena el rueda de tren. s a l u d o al rueda de tren. Sí, saludo al rueda que rueda tren. Está e trabajando esta hora, yo、sí. creo. ¿eh? La abeja obrera sale únicamente a chupar. En la a s i s t e n c i a perfecta. ¿Cómo, ¿Cómo así? Vino el lunes, n e Ah, el e lo había dicho <risa> antes. í pero sí. que en delante a las s i estamos t e e repasando. Bueno, usted sabe a las mujeres que le dicen bisagra, ¿por ¿no? cierto? Si no está en la p u e r t a está en la ventana.、Ah. El bujía de madera.、Eh, tiene menos chispa que bujía. <risa> menos chispa que bujía de madera. Menos brillo que zapato de gamuza. <risa> m a n t é n l o arriba. Ya, ¿qué? Tengo e <risa> l zapato de muerto me dijeron. ¿Y cuál es?、Ese? No p i s a nunca.、Oh. <risa> ese es como el, el coche, el auto fúnebre. O así. Acompáñame, pero no entierra. <risa> sus aportes al 2374-40. ¿Cómo le dicen a sus amigos? El f r a z a d a prestado, le dicen a uno. Va de cama en cama. <risa> ¿Quién no conoce al gato de iglesia, po? ¿Por qué? Porque lo mantiene el padre. Jajaja. <risa> El gol en contra. Lo hicieron sin querer. Ah, ese es el autogol.、Sí. El hormiga vieja. ¿Cómo? a n t e de llegar al agujero se le cae el palo. <risa> Ocho de la mañana, veintidós minutos. ¿Y ¿Quién y no conoce、minutos? este tipo pesado en el trabajo, en los estudios? El tren a pedales. Es ese, e n O el moco verde, no lo chaga nadie. e <risa> <Oiga. risa> qué asco! ¡Qué asco su. El, el mosquito de manicomio. ¿Cómo así? Chúpalo loco. <risa> el narcotraficante arrepentido. Ya. Los amigos tienen pánico que cante. El pasto seco. Claro, prende, prende al tiro. Siguen、sí, los aportes, siguen、sí, los aportes. El colchón de gitano. ¿Y cuál es? No tiene forma. Está muy bueno, vamos. Ocho de la mañana, veintitrés minutos. Haga su aporte. ¿Cómo le dicen a sus amigos? La hawaiana o, o la OJ, la, la hawaiana u Sí, sí, sí, pero ¿por qué? No sirve a ningún deporte.、No. ¿Te habéis fijado que.? Si... ¿Invitemos? No, si se te juega ni con tierra. Bueno, lo decías tú, tu amigo, el pan de ayer. El pan de ayer, claro, nadie lo quiere. <risa> este rápido, me... a mí me costó, yo no lo voy a explicar porque el jefe no reta. ¿eh? Ya. El pecho izquierdo es el primero que se chupa. Ya. Ya. m e n o la cámara salió, hombre. No, si、sí、me c h u p ó un poquito más atrás. Ah, ya. Ocho de la mañana, veinticuatro minutos. El peluquero. ¿El peluquero por qué? Siempre habla de atrás. Que tenga una excelente、sí. jornada. ¿eh? No, los otros son muy fuertes y no s van a terminar retando. No,、chico. los otros lo vamos a hacer en un programa de trasnoche. Sí, Sí. Tipo tres de la mañana. Sí, no re... o e n un programa online. Oiga,、sí. eh, son las o con h c o veinticuatro minutos. Luego llega Alejandro Lavarría. Bienvenidos a la jungla. o c h 8 y veinticuatro minutos. Vamos a darle nuevamente las condiciones del tiempo y saludar antes a Berta, que es todo nomás t i c el día de hoy. s a l u d a a l a Berta, p o r e t e n e una alegría. Escuchan la radio. ¿Te que era. a llamas Berta Bertita? Sí. Un saludo para la beta, r paz paz fuerte. Hoy día la máxima va a ser nueve grados y si bien nos dicen que los cielos van a estar despejados en estos momentos, hay una densa niebla que cubre Osorno. En algunos lugares debe tener los recaudos pertinentes. No hay lluvias pronosticadas para el día de hoy. Y mientras Claudio re responde e l teléfono, le contesto que y le comento que, si no supo, ayer ganó Chile. Es que más de alguno andará como afectado por los grados de alcohol. La droga. Eh, occidental que nos permitimos los occidentales, ¿no? valga la redundancia. Los goles fueron hechos por p a r e d y Vidal para que usted no n d e haya perdido para que le cuente sus amigos. Puro corazón. Lo otro que le quiero contar que me llamó poderosamente la atención fue el día de ayer. En una noticia de una muerte bien particular.、Eh, fueron encontrados en el a la entrada de un baño de, de, del departamento de dos ingenieros, un hombre y o sea, el ingeniero fallecido. Y debajo del ingeniero, una amiga. Usted dirá, bueno, esto es como un cuento medio cochinón. No, la verdad que no, no es cochinón. La verdad que estaban vestidos, él había salido de una patología grave al corazón. Al parecer, él se desmayó sobre esta mujer, su amiga, y la aplastó y falleció ahí. Es una de las tres muertes del último tiempo. Está siendo investigada por las la policías. El día de hoy se v a a conocer detalles de aquello. ¿eh? Así que si lo escuchó, nosotros se lo comentamos. Materia de investigación. ¿Qué, ¿qué le contaban, amigo mío?、Eh, bueno, dijeron el locutor de radio. ¿Y qué significa eso? No lo ven nunca. <risa> <risa> Oye, está bueno, a e ¿eh? r u s t e d p u e d e mandar sus aportes. Tenemos una sección de contacto que ayer me olvidé de comentar con ustedes, porque mucha gente nos ha preguntado. Y la verdad, que en el nuevo formato, cuando cambiamos. Al nuevo formato que estamos utilizando ahora en w w w p a i l l o c l en el cual usted nos puede seguir por el streaming. Y ya luego estamos convenci convenciendo a Claudio de a poquito de hacer un programa online en las tardes, donde vamos a poder decir cosas que obviamente no podemos decir por las radios formales. Ya luego vamos a estar con ellos. Pero usted h s t a ahora nos puede ver a través de la página web. Y cuando cambiamos de, de formato, se nos quedaron algunas cosas afuera. Y la verdad, por cosas de tiempo y falta de personal, se nos fue quiénes somos y la sesión contacto. Ahora usted la puede encontrar en la página y ahí sale la dirección física donde e d estamos, los representantes tengo, legales y otras cosas más. Tengo una crisis de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos?、Eh, bueno, nuestra representante legal es María Elena Sepulveda Rosas, el director el que habla, Cristian Lobo.、Eh, los colaboradores, aquellos que hacen posible la información que esté al aire, nuestros colaboradores directos, también tenemos indirectos. Eh, Juan Pablo Angulo Reiser,、eh, periodista, Claudio Salazar Eipel, locutor y animador radial, al que usted escucha en la mañana, don Manuel Santana Pacheco, perteneciente a la c o n a d e c u y la Asociación de Defensa c o n s u m i d o r a de Tos Hornos, don Fernando Jorquera, profesor、eh, de Estado y director de Yo Aprendo.cl, Andrés Mujica, reportero radial, t a n i e n Aguilar, periodista, Gustavo Barría, reportero, Wilson González, reportero radial. Los medios asociados que trabajan con nosotros、eh, en Radio Saco 94.5 y Radio La Palabra 101.5 p u n nosotros, los medios colaboradores, elranco.cl, elojo.cl y Radio Hola Supersol ciento c u Ahí t punto r o cinco. a están quienes somos、eh, de w w、eh, w p a í s l o b o c l porque hay mucha gente que dice que, que estamos muy ocultos y es verdad que se nos olvidó y también reconozco que、eh, se nos había quedado atrás por falta de tiempo. Y algo de paciencia ahí también. Las secciones, hemos colocado d o n d e están las secciones, porque mucha gente nos decía, ¿dónde están las secciones de ustedes? Porque no, no encuentro. Hay un buscador en www.paidlo.com y también hemos dividido por secciones. Está por comunas: ¿eh? f r u t i l l a La Unión, Maullín. Ahí están las informaciones, opiniones, denuncias. Ahí están. Nuestros contactos también nos pueden seguir a través de Facebook. en País Lobo Prensa o a través de Twitter, arroba País Lobo, o escribirnos a País Lobo 1, el número 1, arroba gmail.com. Creo que lo he dicho todo. Y también nos puede llamar. Al v e i i n t t r é 2 3 7 4 t 0 cuando t r r o c u a e t a a c u n estamos al aire, de las siete a las ocho y media acá, o cualquier hora del día, al cincuenta cincuenta noventa, y dos, y ocho. Muy bien, nosotros ya estamos en la parte final del programa, ocho de la mañana, veintinueve minutos. Usted siga junto a Radio La Palabra, ya llega. Alejandro Olavarría, bienvenidos a La Jungla, un cargamento de clásicos en cuanto a música y muchas informaciones. Así es. Lo esperamos mañana en este mismo horario. De las siete a las siete y media estamos haciendo Radio Reloj. Y de las siete y media a ocho y media, a h í s Lobo Radio. Informaciones a estilo propio. Gracias, buenos días. Buenos días, gracias, choto. Chao. Buenos días, c h a o c h a o buenos días, b u e n o s